Planeta o r a n t i a presenta. El propósito del libro de o r a n t i a La mayoría hemos llegado al libro de o r a n t i a a través de nuestra búsqueda espiritual personal, para posteriormente reunirnos en grupos de estudio. Todo esto con el deseo de compartir el hambre espiritual que la lectura de la quinta revelación genera. El libro de Urantia nos enseña y nos da claridad sobre nuestra esencia espiritual, material y cósmica. También nos muestra y amplía los escasos conceptos que teníamos sobre Dios y sobre el universo. Particularmente nos muestra el amor del Padre y cómo una amistosa relación con Él es la más grande y verdadera relación a la que un ser humano mortal puede aspirar. La lectura del libro de Urantia nos conduce a entender la relación con nuestros hermanos, puesto que todos los seres humanos somos hijos del mismo Padre. Las enseñanzas de la quinta revelación están dadas para iluminar y transformar, para llevar luz a las mentes humanas que anhelan la guía espiritual, en una época donde la ciencia y la tecnología fomentan en el hombre el materialismo irracional, dejando en un segundo plano el crecimiento espiritual. En la medida que la humanidad necesita recibir nuevas revelaciones celestiales, éstas siempre son dadas en tiempo y forma por diferentes canales. Cada revelación está adaptada a cada época y requiere de cientos de años para que sus enseñanzas sean asimiladas, hasta mezclarse con la experiencia de la humanidad. De esta manera se darán las condiciones para una siguiente revelación. Esta mezcla de creencias y revelaciones constituye en el progreso por experiencia de la humanidad. El objetivo de la revelación del libro de Urantia es ampliar la visión espiritual global para que sea posible una mejor comprensión de la vida humana. La quinta revelación de la época nos trae un nuevo horizonte, nos amplía la mente, nos aclara el mensaje de Jesús como la meta para alcanzar el progreso ascendente espiritual. El libro de Urantia corrige las deformidades ocasionadas por las creencias anteriores y que han evolucionado por más de dos mil años. El libro de Urantian motiva y abre una esperanza de alegría para los creyentes en Jesús, dándole una resignificación a nuestras vidas. Y esto no significa que el movimiento Urantiano sea o vaya a ser un grupo religioso o filosófico. Los Urantianos solo somos un grupo de personas que fomentan el aprendizaje y que promueven el desarrollo de la religión personal. Cuando la mayoría de la humanidad viva la experiencia de la religión personal, el propósito de la quinta revelación estará cumplido, y a partir de esos momentos la humanidad entera podrá responder las grandes preguntas clásicas que nos han acompañado desde el inicio de los tiempos: ¿Quién soy? ¿Estamos solos? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Mientras ese día llega, te invito a buscar en el libro de o r a n t i a todas esas respuestas.